Y buenas noches, compañeros. Eh, para hacer este audio lo he pensado, lo venía pensando, mastingando, Porque tengo mucha angustia, mucho dolor por lo que está viviendo mi hijo hoy. Siento que el personal, tanto de seguridad como los médicos, hoy están desamparados. Y son los que van al frente para combatir la pandemia. Pero sin embargo, hoy están solos, solos. No están siendo cuidados. Y lamentablemente ya no hay camas. Y, tanto en Libertador como en Calileo y otras localidades. Hay personas que se mueren en la casa. Y es el dolor eh, fuerte que sentimos todos los jujeños. Pedimos que alguien haga algo por nuestro jujuy. Por favor, que alguien haga algo. Eh, esta situación ya no da para más, está colapsada la salud. Y no solo que está colapsada, sino que ya no hay cama. Eh, y hoy tenemos un COE que te dice que tenés que tomar antibiótico y, y no te garantiza eh, la salud, que es lo primordial para cualquier habitante jujeño y argentino. Por eso... Con la mano del corazón y con mucho dolor, pido que un auxilio bien fuerte a todos. Que hagan algo por Jujuy. Por favor, por favor, por favor.